Zerrati hosti dau Dan a radioformulea Selango puta mierda Pincha lairola, colega 107.5 FM Barazki bizidunak Hortuaren alde izkutua Saka tus raíces Y deja de vegetar Rulandarak BAN NAZITZAGU Patriarkatua, dominazio logika baten gainean eragitan dan antolakuntza soziala da eta bere zorrera, gure gortzak bere ganatu momentu antopagenke moral erreproduktibo eta sexual zehatz baten inposaketa eragin ostean. Patriarkatoaren rup eraginkortasunaga aurre egin izangottzen mugimendu politiko bakarra feminismoa izenda Antagonismoa era erradikal batean, hau da arazoaren erroak ikertuta kritikatu izan dauen mugimendu bakarra izen baita. Agerikoa da, Emakumeek euren genero identitateen berfundazio baten beharra dedukiela, emancipasiorako bideari ekin gure badautzie. Almudan arnando historiagilearen aburuz, identitateak bi parametro erabiliz eraikitzen direz: denbora eta espazioa. Prozesu honetan garrantzi handia hartuko dau duela oso gutxi sortu izan dan historiaren adar bat: emakumearen arkeologia. Hau da, iraganean eta denborarekin erlazioan emakumeek okupatuako espazioen determinazioa, baina zer ulertzen dugu espazio edota denbora aipatzen dugunean. Almunenak espazioa definitzeko, errealitatearen eraikitze eta ordenazio sozialerako oinarrizko parametroaren definizioa erabiltzen du. Pentsatu beharra dekogu, espazioa dimentsio estatikoa dala, denbora dimentzio dinamikoa da mitartean. Kontxeptu bi hauetan ere gizon eta emakumearen identitateak ere klasifikatu alt direraderik. Gizonaren identitateak, denbora parametroa lehenetzi zeraikitako modelo soziala bere ganatzen dau. Emakumearen identitateak aldiz, errealitatearen ardatz konstruktibo moduen espazioa kontxeptu estatikoago bat hartuko dau emakumen espazioarekiko binkulazioak individualismoa eskluitzen eban genero identitate baten reprodukzio mekanismoa moduen jokatu izan dau beti. Eginkizun sozialaren bereizketa artifiziala salata eta talde sozialaren eta alaben zaintzea bermatzeko, espazioa ordenazio elementu moduen erabiltzeari prioritatea emon utzien, Dependiente eta afektu hornitzailearen rol barruen harrapatute ar gelditu zirelarik. Akerian dau, sozializazio modu ontateik abiatute, emakumeek individualitatea maila txikeago batean garatu dabiela. Identitate femenino gaur egun hartzen dugun horrek rol afektibo eta espazibo bat sustatu dauela, beti ere, espazioarekiko vinkulazioaren gainean eragita. Horregatik, emakumeak beti erlazionatu izen direz esparru domestiko eta etxeagaz. Argi ta garbi, espazio soziaal hauetan egiten diresan eginkizunek, ez direz eskluziboki emakumeek egine izan, baina bai era interesatu batean identitate femeninoarekin erlazionatu. Honela, identitate femeninoaren garapena, esparru do konfinatuko da teoria sozial tradizionalak oroar espazio pribatuarekin kointiditu arazi dan espazio sozialera, espazio publikoarekin kontrajarria argian ifiniz. Honek dakon eragina imagina daiteke ez da? Konklusio moduen, identitate femeninoa ez da diferentzia sexualak ebatzitako norako biologiko moduan azaldu behar. Ez da reppligabeko korse kultural baten moduen ere hau da generoa. Gakoa, Espazio eta territorioetan topatu beharko genke, identitate femeninoengan euren talde sozialarekiko jarrera bat edo bestea eragiten dabie esan, dinamikak sozialak jasotzen dabien espazioetan nain zuzen ere. Espazioaren kontzeptua oso barnean dutete deukon feminismoaren barnean kokak genezaken, kolektiboa atorriko jaku mikrofono tartera gaur. Galtxagorri San Frantziskoko emakumentaldea alegia la unión a través del afecto y la camaradería, la unión de dos miembros iguales de la sociedad comunista, ambos libres, ambos independientes y ambos trabajadores. Basta ya de someter a la mujer en el hogar. Basta de la falta de igualdad dentro de la familia. Alexandra Kollontai, economista ta Iraultsaille, Errusiarra Batxaldeon, Arrastra el León eta ongi etorriak behin berriro ere barazki bizidun zailo berri honetara. Igandiak eh, beti bezala hemen eh, berezuen belarriak astintzen. Eta gaurkoan irola irratian eh, daukagu bizita berezi, bizita eh, marabilloso bat. Onda etorri... Eh, On Ondo torri bai, berota No piso pagarte nada, oso. eh, que lo <risa> Oso gustora gau de me. Mil bueno. ona, ba oso tita batean egin duguesa. Bai. Bida mm. San Francisco kalete gainera, oso, oso. Goso, oso. Bueno, Criston Berok eta egin dugu eurekin, itxegiten, eta gaude oso gustora. Eta, bueno, aurrera txea, egingo diegula elkarrizketa bet, eta elkarrizketaren eh, zera guztia, bakero kontatuko dizkizuegu. Eta geiagorekez eh da dila asteko baraski sal Asteko baraski salda And you lie You want the club they... Bueno, guazen aste honetako albistetxoarekin edo albistetxoekin e, Nik ea ipatu nahi dizuet datorren martitzen honetan Egingo dela Bilbon e, Zetaren eta tiparen kontrako mobilizazio txiki bat e, Elkarretaratze bat, e, konzentra bat Izango da, da hori martitzenean, ean, otxailak e, hamalau, gozeko amaik aterdietan Eta bari, sabinetxearen aurrean, precisamente PNU beri, egurra emoteko Bueno, bueno. ba Barikuen e, otsaia 17en, eh Hortondo Bastetzean geratute gauz, eta zertarako ba eh eta gastetzearen azke urte hauek ba dokumentatzen daben argazki eta biobilketa gure dogu hein, ba lan bilduma poli poli bete ukiteko moduen eta ba ekarri dekozu bezen argazki eta bideo guztiak mezez eta ba, hori. Eta bueno, parte egongo da jatekoa, musikatu egongo da, zekondo ondo pasikogu. hasik e, hori. Eta hori da, animetan! Bueno, eta azkenean goz, hoin eh, pinpilean dagoen notizia bat eh, komentatzea, antxa eh, Komite de Seguridad Nuklearrak eh, Luz Verde, emandio Garoniako Centralari. Luz Verde hori peskabate eh, kurioso, eh, no? Luz Verde matea eh, Central Nuklear bateri, frazela txarrada. Eta ba hori, e, gure e, guztiz kontra gaudela honen enguruan, eta ia izten duten garoina eta beste guztiak ere, noski. Hori da, zentral nuklearrek ez. Eta kontsumo gutxitu, noski. Bale, eta bueno hori, gero ikiko dugu elkarrizketatxo bat, baina lehenengo ba, musikapur bate jarriko dugu, eta beti bezala, ba olen klasiko txo bat, da, gaurkoan ekarri dugu Leslie Gore, It's My Party, gozatu. Autoritarismo, Euskera, Migrazioa, Ekologismoa, LGTBI Mugimendua, Sorkuntza Librea, Autogestioa, Vitalismoa, Asamlearismoa, Eda Bide Azkeak, Errepresioa, Ekonomia Sozial Eraldatzailea. Gaurkoan, Galtzagorri. Emakume etxe bat, San Francisco, Bilbaula Vieja eta Zabalan. Bego eta Susagas. Barazkion, El carris ketak Bueno, va hemen gaus, begota zusagas Eh, Bilbo Cogoy Cousotaco, colectivo feminista co Vicky de Cogus está bueno, el Carri, es que está, tengo, está Os vamos a hacer una entrevistita Para, pues bueno Entrevistita no, vamos a hacer como un coloquio Aquí vamos a hablar Tertulia una tertulia, eso, eso, vamos es. a charlar un poco Eso, vamos a charlar Y a ver, para empezar, pues eso pues, <risa> Contarnos un poquito de dónde venís Y pues la situación y eh, del barrio no eh, eh, qué situación hay para las mujeres o era un poquillo contarnos vale. eso. bueno yo primero tengo que decir que tengo que saludar a mi macho que me estaba escuchando desde la residencia esa era mi sorpresa <risa> <risa> hola machu gracias <risa> Oso hondo, no, oso no. hondo Y bueno Acabo ¿no? <ríe> de poner el dedo en la llaga Bego porque en, lo, en el movimiento feminista Una de las cuestiones que está últimamente en el centro Es los cuidados, cómo gestionamos los cuidados ay, ay. Porque siempre han estado en esa esfera Privada que nunca le hemos puesto el foco Nunca le hemos pasado la linterna no, Y vale. hemos visto cuántas horas de dedicación Y de trabajo no remunerado Han dedicado oh. a las mujeres nada ¿no? Así que hasta mm. un fenomenal empezar con eso Bego, Que siempre empieza con alguna sorpresa Siempre, <ríe> siempre Bueno, pues además eso quería también un poco de entrada, porque, pues, por ejemplo, hablando del barrio, yo una vez que estuve con uno de los políticos esto de la Ayuntamiento, como se me olvida el nombre, sí, pues es igual, con parecidos. uno. Sí. Pues, sí, pues eh, le dije, ¿no?, que que yo lo que, que yo no soy de, de Bilbao, nací en Bilbao, pero no, no me he desarrollado mi infancia y mi madurez en Bilbao. Uh -huh. eh, soy de Santurce y soy de un barrio de Santurce que se llama el barrio San Juan, que ha sido un barrio pues, tipo San Francisco y yo le decía a este hombre que yo no veía hoy en día después de más de 40 años no veía diferencia entre cómo vivían las mujeres en mi barrio en aquella época a cómo viven ahora uh -huh. y luego pensándolo eh, y en todo esto pues pienso en mi madre también, claro eh, pues pensando en eso eh, luego pensé pues sí, sí que hay diferencia, sí porque en aquellas las mujeres como tenían tan asumida su esclavitud porque yo veía que ello para mí era una esclavitud pues no se revelaban prácticamente, entonces digamos que la agresión física y, y los asesinatos a lo mejor eran menos, ¿no? y las denuncias por supuesto casi ni existían entonces pues a lo mejor había menos realmente por un lado, ¿no? por ese tema y ahora por ejemplo en el barrio en que yo vivo que es San Francisco, pero bueno que Galchagorri eh, recoge San Francisco Viva la Vieja y Zavala Eh, el nivel de agresión, de sometimiento, de esclavitud, de no visibilización, eh, de humillación y etabar, etabar, etabar, de las mujeres es tanto o más que, que en aquella época, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que ahora las mujeres pues han crecido. El sector masculino parece ser que no. Por lo menos el sector masculino que sigue funcionando machistamente, ¿no? Eh, pero las mujeres sí han crecido, a pesar del miedo y a pesar de todo han, han crecido y se rebelan. Y se rebelan contra las circunstancias de esclavitud que hemos tenido durante muchos años, ¿no? Y entonces cuando tú te rebelas, ¿qué pasa? Pues que hay represión. Y la represión pues son los malos tratos a saco, los asesinatos, la violencia que hay constantemente en el aire... Entonces, por eso está también un poco se lo dedico a mi Amachu porque ella es una de esas mujeres que en su tiempo le tocó ese duro. esos momentos sí, un momento es y por cierto que eh he de decir que precisamente por eso en el barrio en los barrios altos de Bilbao necesitamos una casa de las mujeres para que todas esas mujeres pueden sentirse recogidas y buscar un espacio donde poder crecer y que dejen de pasar estas cosas. Eso es, de ese, eso de eso hablaremos luego mm, eh Ese, mm, ese es. Eso es. Yeah. Después eso hablaremos es, de, de la casa de mujeres que, que se busca, que se aportará con este proyecto, etcétera, pero eh, efectivamente es especialmente especialmente necesario en los barrios altos, ¿no? En en Zavala, en Bilbi y, y en San Fran, ¿no? Nosotras somos miembros del grupo de de Galchagarri, San Francisco Coemacumen eh, el cartea eh, o taldea. Y es verdad que todo el trabajo que hacemos somos unas 20 personas, que, 20 mujeres que nos reunimos quincenalmente y es un grupo ya de por sí muy variado. Tenemos desde personas que trabajan en el ámbito doméstico hasta profesoras de universidad, otras personas que trabajan en ONGs, eh, también tenemos mujeres en paradas de larga duración. El, el la diversidad que ya presenta este grupo de 20 mujeres del movimiento feminista autónomo es bastante eh, relevante y es y se diferencia del resto de, de espacios feministas que yo al menos he conocido en Bilbao que son, gracias a ellos estamos nosotras aquí muy necesarios, pero ¿qué pasa en ese grupo? Que se cristaliza un poco la diversidad de mujeres que existen en San Francisco, en Bilbao la Vieja y en Zabala, porque como sabéis son los barrios de alguna manera destino preferente de las mujeres que acaban de llegar aquí en busca de una vida mejor o que han escapado de sus tierras bien por eh, sufrir múltiples violencias machistas como las que tenemos aquí, pero seguramente con otras características y eso es para lo que queremos una casa de las mujeres, para que también no se contemos ¿Qué violencias sufren ellas? ¿Qué violencia sufrimos nosotras? Y ahí hacer unos espacios de, de, de encuentro, ¿no? Claro que hay unas diferencias notorias de estos barrios con respecto a los demás barrios de Bilbao y uno de ellos es que hay una diversidad mayor de, de mujeres que en otros espacios, como puedo pensar el casco viejo, que lo tenemos vecino, solo nos separa un puente, un puente que cruzamos ¿eh? diariamente. Sí, claro. O este barrio en el que estamos ahora tan a gusto, que quizá tiene un, un perfil sociodemográfico más estable que, que el nuestro. Mm. Y luego tenemos unas tasas de, de paro altísimas que indican una situación de pobreza insostenible. ¿Es cierto? Es cierto que en nuestros barrios el número de ONGs o de organizaciones que se dedican a realizar trabajo no. asistencial a, a estas situaciones de pobreza y de exclusión son muy altas, pero también es cierto que vemos que son como un conjunto de islas que están atomizadas y creemos que hace falta un espacio referencial, un espacio feminista desde nuestro punto de vista, que le hemos llamado la Casa de los mujer, de las Mujeres de, de los Barrios Altos, un espacio que aglutine todos esos esfuerzos y que pasemos de tener un conjunto de islas al tener un archipiélago cohesionado y ese es, de, de, de, desde nuestro punto de vista y a todas luces, el mayor reto que tenemos ahora mismo. ¿no? Ahora, queremos decir porque somos eh, amigas y compañeras del resto de feministas de Bilbao, que Bilbao no da para una casa de las mujeres, da para varias casas de las mujeres. Nosotras reivindicamos una casa de las mujeres propia, con unas características diferenciadas, que además queremos que se sitúe en la Plaza de la Cantera, y luego os contaremos más adelante por qué. Por ejemplo, porque tenemos hasta tradición histórica que nos puede, de alguna manera, apoyar en este empeño que parece mentira, sí, sí. que no vea el Ayuntamiento de Bilbao. Y de eso hablaremos más adelante, porque estamos rodeadas de casas de las mujeres en otros eh, sí. lugares geográficos vascos que han venido impulsadas gracias al movimiento feminista. Entonces, las feministas de Bilbao nos sentimos, como toda la gente que anda en el movimiento social en Bilbao, pues defraudadas con las instituciones, porque hay una brecha enorme entre el movimiento feminista y luego las aportaciones que desde lo político-institucional... Nos, no, nos da, nos dan estos partidos políticos no nos que están sucia. ahí sí. que están ahí desde la carencia, claro, que están ahí gracias a, por los votos de nuestras conciudadanas. Eso, quería preguntaros, ¿podemos hablarlo ahora? ¿Qué relación tenéis con las instituciones? Como mm. veo, bastante mala. O sea, habéis ido a... Bueno, a ver. Ah, no, o sea, no, no. O o no hay, o... No, no, no. Tampoco. Mala, no. La déjalo, semana déjalo. pasada, déjalo. y ya te doy la palabra, Bego, y me callo, que yo no callo debajo del agua. La semana pasada tuvimos la desgracia, la desgracia de tener que hacer una concentración que se organizó en 24 horas por medio del WhatsApp, o sea, porque somos muy precarias en casi todo, tuvimos que hacer una denuncia de una agresión sexual que había padecido una vecina del barrio San Francisco y allí tuvimos representantes concejales de institucionales que después de la concentración nos dieron dos besos o sea, nosotras eh, no. ya nos veis, somos gente encantadora Sí, sí, eh. sí somos muy sociablas Eh, ¿Qué iba a decir hablo ah, no, con el tema de laistencia sí, sí. con el tema de las instituciones en principio digamos que así eh, de una manera muy muy intensa no hemos tenido demasiada relación porque bueno de alguna manera estamos dando vamos eh, lo que estamos intentando es hacer un, un proceso eh, inteligente Y que, y que sea productivo y que no sea agotador para que eh, las gentes que luchemos por esto eh, sigamos ahí todo el tiempo que haga falta hasta que esto se consiga, ¿no? Entonces lo que no estamos haciendo es un, un, un trabajo de pressing, estamos haciendo un trabajo eso de ir haciendo, programando, poco a poco, acabando un paso para seguir el otro, eh, porque lo importante no es llegar pronto, sino llegar bien, ¿no? A, a donde queremos llegar. Entonces, el tema es que eh, tenemos hemos tenido primero un proceso que ha sido el de, el de hacer un, un primer borrador de qué era y para qué era la Casa de las Mujeres, así un poco por encima, para presentarlo un poco públicamente. Eh, después eh, Perdona, que te, ¿nos puedes decir un poquito? O sea, sí. ese, o sea pues, eh, lo de Galchagorri, a ver, vuestro día a día, lo que ibas a decir, vuestros puntos. Eso es. Pues un poquillo, eso es. Bueno, lo que es el borrador, eso te digo luego, porque prefiero decirte esto. Perdona que, perdona, perdona, perdona perdona perdona, que te corrija. No no, no, no, no. Porque eso del borrador se le da mejor a no, la no. Estupendo. Entonces, claro. yo te voy a contar la Estupendo. parte que me se da mejor a mí. Ella va a hablar ya del de... documento completo y definitivo eh, no, voy Yo a hablar, del borrador. Yo voy a hablar un poco del proceso, Estupendo. ¿no? Entonces, el proceso fue... Se hacer un primer borrador, ahí tuvimos algún contacto con alguna institución, pero muy por encima, eh, luego hicimos unas jornadas para hacernos conocer y para transmitir la idea a, a, a las gentes del barrio y de fuera que viniesen, de los barrios y de fuera que viniesen, eh, eh, y después de esas jornadas, lo que porque estas jornadas eran también un poco para recoger la opinión de las mujeres porque no, no era una historia nuestra, era una historia que, que en la cual lo más importante es lo que necesitan las mujeres. Y, y no queríamos hacer una idea institucionalizada de la Casa de las Mujeres, sino algo participativo. Entonces ellas tienen que decir primordialmente lo que necesitan, ¿no? Nosotras ya lo estamos dejando caer, creando lo, los pasos, pero ellas tienen que decir eh, qué necesidades, porque son culturas diferentes, formas diferentes... Estamos intentando que sea que aglutinen la, la mayor diferencia y disparidad de, de, de mujeres que hay ¿no? y entonces bueno pues eh, tuvimos algún esto después de todo eso hemos recogido todos los datos estamos creando un documento ya completo con las opiniones eh, y luego la idea es volver a porque estuvimos conectando con todos los colectivos del barrio y volver a conectar con los colectivos del barrio y pasarles todo lo nuevo que hay. Nosos somos un poco las impulsoras de la idea pero queremos que seamos entre todos juntos eh, entre todos juntos y todas juntas los que los y las que hagamos este, esta idea ¿no? Y entonces el siguiente paso después de todo esto es de alguna manera una vez que todo esté ya bien recogido, bien atado y bien presentado entonces ya empezaremos con la, digamos, con la parte más más política entre comillas porque política es todo pero con la parte más burocrática. más burocrática sí, Y, y entonces ahí ya pues empezaremos a tomar contacto eh, con los distintos colectivos, con los distintos partidos políticos a proponerle y a ver lo que van respondiendo ahí, de, de, sí, to, de perdona, todas formas sí. os acordáis porque yo creo que fue algo que tuvo mucho eco en Bilbao, que hicimos unas jornadas el 9 y 10 de junio y antes de esas jornadas pasamos el, el borrador de qué y para qué la casa de las mujeres de los barrios altos a todos los grupos políticos del ayuntamiento de Bilbao, y es más, estuvimos con todas las responsables del área de igualdad eso. y es más, todavía incluso se acercaron a las jornadas del 9 y 10 de junio que, que estuvieron caracterizadas sobre todo porque había eh, pocas mujeres del movimiento feminista autónomo y había muchas mujeres recién llegadas a, a Bilbao a trabajar, ¿por qué? Es, eso es muy interesante. ¿Por qué esto que es tan interesante y que es el hecho diferencial eh, que podemos aportar Gal Galchagoria al movimiento feminista y al sentido de esta Casa de las Mujeres, porque dentro de Galchagorri Hay militantes que hacen lo que en los 80 llamábamos doble militancia. Están en Galchagorri y a la vez están en la Posada de los Abrazos, Mujeres del Mundo, Sartu, Sartu Gastaroa... Es decir, todas aquellas eh, asociaciones que están en el barrio, en tres calles más abajo donde tú vives, trabajando para, de alguna manera, paliar situaciones de dificultad, de muchísima dificultad añadida que tienen comparándolos con las blancas. Eh, sí. que te, que vivimos aquí, ¿verdad? que hemos Porque hemos nacido aquí, de casualidad, que, que estamos aquí. Quiero decir, ¿qué trato institucional ha habido? ¿Qué intención de tener puentes ha habido? Es más, la Casa de las Mujeres de los veros Altos de Galchagorri fue a un pleno que se desarrolló en mayo. Todo esto, claro, no nos prepara porque es domingo, ¿verdad? Y a los domingos el señor lo hizo para descansar. <risa> la señora <risa> para trabajar. <risa> y entonces, pero bueno, más o menos de memoria, porque en la primavera del El año pasado fue muy intenso para, para el grupo nuestro de Galchagor y creo que en mayo se llevó una moción y el discurso que se está planteando desde el ayuntamiento es un discurso que de alguna manera han copiado De, de lo que está más de actualidad ahora mismo en el movimiento feminista y también en la academia, en la academia que dicen no necesitamos un espacio propio en Bilbao para las mujeres. No necesitamos esto puesto que hacemos una, un trabajo absolutamente transversal a través de los centros cívicos de Bilbao a, a través si sí, da la risa. Pero quiero decirte que esto de la transversalidad que de alguna manera son indicaciones también que vienen desde el movimiento feminista y desde la universidad ¿no? pero claro, no entendida así no he así porque eh, desafortunadamente y no hay que mirar más que a los datos que todos los días nos golpean en la actualidad seguimos necesitando de espacios propios para que las mujeres se empoderen que se decía en mi época que ahora creo que se dice se eh, bueno empoderen se dice ahora en mi época se decía se emancipen es igual nice. para, para dotarles de recursos para dotarnos de recursos para el conocimiento mutuo y demás quiero decir con esto que como decía Bego hemos tenido contactos con las instituciones muchos numerosos y por nuestra parte kilos de paciencia y por su parte autismo vale, y de mm, un, un momento, un momento a mí eh, me ha interesado también y me gustaría volver a incidir en una cosa que ha dicho Bego me ha gustado mucho, eh, no solamente fue con las instituciones sino que fue con colectivos y directamente con particulares con mujeres del barrio que se hicieron eh, los contactos para, para preguntar cómo debe ser sí. qué se debe hacer y tal y uh -huh. probablemente esto tuvo mucho que ver también en el acercamiento claro, claro. y que la gente y, sintiera como propio Pues te voy a contar un poquito cómo fue el trabajo que fue una cosa muy sencillita como somos nosotras, muy del barrio y con muy pocos medios eh, lo que hicimos uh -huh. fue hicimos una re, hicimos una recogida de todos los colectivos que había en el barrio bueno también trabajamos con algunos de fuera del barrio que también trabajan con mujeres y con espacios de pues eso con otro tipo de colectivos pero que, que más o menos son del mismo del mismo con el mismo movimiento que nosotros estamos haciendo vamos a decir no entonces eh, lo que hicimos fue pues eso eh, hacer una lista de todos los colectivos que había localizarlos Y lo que hicimos con varios colectivos, con la escuela también hicimos, con alguna escuelas Escuela de Mirivilla. Eso es. Eh, y lo que hicimos fue, con papel de este de embalar marrón, dibujamos con unos rotuladores, una casa así sencillita, esquemática, uh -huh. y cada una llevó, nos repartimos el trabajo, cada una se fue a un colectivo, y se, si era un colectivo mixto, pues se reunía con la sección de mujeres de ese colectivo, vamos a decir, Eh, y, y entonces pues pues lo que hacían era con unos posis, pues cada una ponía lo que ella que necesitaba esa casa de mujeres sus necesidades eso es entonces lo, lo copiaba, lo ponían y lo pegaban en la casa con los posis entonces estos postis o posis o como se llame <risa> pegatina las pegatinas estas de colorinchus pues resulta que pues, todo eso lo recogimos lo guardamos y lo recogimos y luego, claro, todas esas mujeres al acercarnos a ellas ...sintieron que las estábamos haciendo partícipes de, esa, de ese tema que estaban opinando. Ahí, ahí quería llegar. Entonces, claro, al sentir que están opinando, cuando se enteraron de que íbamos a hacer allí un trabajito para juntarnos con todas y seguir hablando de este tema y no sé qué, pues claro, nos nos sorprendimos. Bueno, estábamos entusiasmada, no dábamos crédito sí. a la cantidad de color que había en aquella en sala. Jornadas, en esas jornadas, en O sea, una sí. cantidad de color increíble, con pañuelos, pañuelos con escote, con con la falda hasta <risa> los pies o, o vamos, en pelota no vino ninguna porque Es una pena Porque próxima. yo no me Que, que se lo iba a dedicar a mi madre y no me iba a desnudar, a macho que no, que me porto bien. Entonces, eh, eso fue muy variopinta. Entonces, ahí también hicimos otro trabajito, que fue pues eso hacer mesas con cada eje, que en la casa se sostienen cinco ejes, que luego os, os lo explicará la Susa, que es muy bueno con esto. En la eje. Eh, entonces, eh, con, eh, con cada grupo trabajamos los cinco ejes y ellas aportaron otra vez todo aquello que consideraban que era necesario o qué tal. Entonces, claro, ahí recabamos un montón de información y se sintieron muy partícipes. Vamos, fue... Hors! Mm. Todavía me emociono, no me he hecho llorar porque se me han secado las lágrimas la hoy, es que pero si no, sí, fue verdad, precioso. La, la verdad. verdad es que eso fue también gracias a, a que estas 20 mujeres que nos reunimos en Galchagorri todas tenemos una trayectoria muy muy diferente no y hay gente que es menos heterodosa que otra. Entonces sí que había una corriente dentro de Galchagorri de decir, bueno, nosotras estamos aquí gestionando este proyecto de la Casa de las Mujeres y todavía no sabemos realmente qué piensan estas mujeres que no son como nosotras, blancas, burguesas, hamburguesas. No, eh, Algunos. Algunos más que otras. Bueno, como, broma. Como. Entonces sí que sí que es verdad que se hizo un trabajo de campo extraordinario sí. tres semanas antes de celebrar las jornadas, que fue 9 y 10 de diciembre y esta cosa tan sencilla de pintar una casa. Yo eh, estuve con otra compañera en el AMPA de la Escuela de Mirivilla, que la Escuela de Mirivilla de alguna manera representa ahora mismo pues todas las familias que, que tienen hijos e hijas de la zona que envían a sus hijos y a sus hijas a la escuela pública ¿no? que además es eh, un aspecto que nosotras queremos fomentar y incluir entonces esas madres eh, que, que eran muy diferentes tuvimos había muchas gitanas eh, musulmanas bueno realmente africanas para, para que, para que, para que africanas os... no de Marruecos sino africanas del sur sí, ah, eso, sí, sí. Eso. Bueno, en la escuela de Miribilla creo que población autóctona no sé cómo denomarlo terminarlo creo que es un 3 un 4%. Entonces, acercarte a ese AMPA, contarles el proyecto y decir qué, qué, qué, qué pensáis que en vuestra vida podría mejorar, las condiciones de vuestra vida, cómo mejorarían con un espacio que además estaría muy cerca de vuestra escuela eh, y claro, ellas fueron las que nos dieron la idea, ellas fueron las que nos acuñaron términos como velofobia, ¿no? hay que luchar contra la velofobia. Ellas, porque nosotras por mucho que leamos eh, cuando eh, cuando la ideología toma cuerpo es cuando la gente vive situación que tú no vas a poder vivir nunca porque, bueno, yo no, no si me habéis notado, no soy musulmana, es más, soy atea quiero decir, todo todo esto fue como ir allí con este micrófono que nos estáis poniendo a nosotras, pero con gente que tiene mucho que aportar y mucho que decir mucho que construir, y eso fue un trabajo de campo que a algunas no se nos había ocurrido y a otras personas a otras mujeres de Galchagorri dijeron, bueno, vamos a ver, antes de las de las jornadas, vamos a hacer esto porque si no vamos a estar siempre el movimiento feminista autónomo, que está muy bien, sin él no seríamos nada, pero ese puente que queremos tender, esa alianza que queremos realmente gestionar, es el, el, la máxima aspiración que tiene esta Casa de las Mujeres. ¿Cómo conocernos mutuamente? Y todo esto lo está haciendo Galchagorri. Galchagorri es un colectivo que ya tiene un montón de años, pero que también ha tenido un poco de paro y tal. ¿Nos podéis contar un poquito de esta...? Para obrero. Eso. No, para obrero no, ¿no? Era otro, ¿no? No, no. Era, era, era por lo de las tres Cs. Era por los tres Cs. La, bueno, tres Cs, por las tres vidas que llevamos las mujeres. Por eso fue. Cuéntalo, cuéntalo. No, bueno, yo realmente tengo que decir que militando en Alchagorri llevo unos cuantos años, pero no, estoy, no soy de las que lleva desde el principio, Bego creo que tampoco. Yo tampoco, ¿no? Eh, tenemos compañeras dentro del grupo que llevan desde el principio, pero que hoy no han podido asistir. Pero bueno, como nos vais a hacer más entrevistas y nos vais a dar más espacios radiofónicos, ya vendrán ellas y lo van a contar mucho mejor. Pero este grupo empezó a finales de los 80, fue un grupo de mujeres del barrio, porque es cierto que también hay que decir que nuestros barrios tienen características además de, de esto de que eh, el paro, la pobreza eh, la diversidad y demás son barrios muy circulares, es decir, nosotras allí hacemos vida, no, sí. no salimos casi para nada, sí. ahí es donde tomamos potes ahí es donde compramos, ahí es donde vamos a la biblioteca en el centro cívico ahí es donde hacemos las manis son barrios circulares y no solamente lo hacemos nosotras, sino que máximo lo hacen las mujeres que acaban de llegar aquí a vivir con sus hijos ¿no? eh, bueno, esto es un, un apunte para que de alguna manera tengan también más presente de la del sentido que tiene edificar y darle un espacio físico dentro del propio barrio y no nos vale en Indauchu ni en Santuchu, lo tenemos que tener a mano porque son barrios concéntricos circulares donde las personas que vivimos allí estamos tan a gusto que no tenemos que salir, ¿m? para casi para nada, porque tenemos todos los servicios al alcance. Me habías preguntado por Galcha Gorri, que no se me olvida. Empieza a finales de los 80 con un grupo de mujeres que hacen mucha vida en el barrio, muy militantes, muy peleonas y consiguen, con mucha... Eh, ...con mucha pelea con la institución... ...yo creo que ese testigo nos lo han pasado... ...nosotras tenemos el mismo corte... ...o por lo menos vamos a, a, a ver si le llegamos... A, ...a la suela de los tacones... ...que decía no sé quién... No, los ...de los talones era... ...los tacones... ...bueno... ...no porque son más altos... Y ...entonces no uno de, lo, de los logros que consiguieron fue... Eh, ...la guardería... ...la guardería que está en la Plaza de Corazón de María... ...eso es un logro de la lucha de Galcha Gorri... ...porque en ese momento... ...bueno pues eh, como ahora... ...había una escasez absoluta... De espacios públicos dedicados al servicio de los más pequeños de las más pequeñas eso por ejemplo fue una, tuvieron años muy duros de pelea contra una asociación de vecinos de carácter fascista que tenemos que estar muy atenta porque tal y como va la deriva de Europa nos puede salir eh, alguna parecida y más en nuestro barrio porque hay gente de diferentes etnias que fue la, la, la independiente. independiente claro siempre se llaman independientes este tipo de gente de la asociación de vecinos independientes ahí tuvieron una, una pelea de cuerpo a cuerpo casi y tomármelo en el sentido literal y después Hubo un parón pues por lo que nos suele pasar a las mujeres, por la dificultad de gestionar eh, lo que decía Bego de las tres vidas, la vida familiar, la vida laboral, la vida militante y, y estas cosas. ¿no? Entonces se paró y se retomó con muchísima fuerza hace tres o cuatro años, que es eh, donde nos hemos incorporado, Bego, al menos Bego y yo y otras tantas, y además tenemos un objetivo común que es esta casa que cohesiona mucho al grupo. Vamos, vamos a hablar de esta casa Hemos hecho una entrevista, estamos haciendo una entrevista súper divertida Que va para adelante y para atrás jaja ja. <ríe> y, y hemos mencionado la casa, la casa de, de mujeres eh, más de una vez Y que hay un montón de, eh, bueno, pues eh, hay un montón de ideas para esta casa Hay un montón de, de bueno, cómo, cómo hay que delimitarla Incluso dónde va a ser, o sea que, a ver Cuéntanos, Bego Bueno, pues eh, en realidad el edificio ya, ya lo tenemos fichado, porque además es un edificio emblemático en el barrio, porque eh, eh, allá en otros tiempos, eh, además hace muy poquito, bueno, luego os digo, eh, en otros tiempos el edificio ese fue un edificio que se utilizó para control de enfermedades venerias y demás de las mujeres que trabajaban en las cortes, porque el edificio está en la plaza Robia en la plaza la cantera. Y, que además es donde se cruzan los tres barrios ¿no? y además es que encima de ser emblemático por el servicio que dio en su día también es un, está en un punto estratégico ¿no? y es que justo está en una vía que une los tres barrios porque tú te pones ahí al lado, si te vas, si miras de frente a lo que es el arco de la plaza eh, si te vas a la derecha acabas en irala si te vas a la izquierda Acabas en Bilbao la Vieja Y luego detrás tiene San Fran Entonces es como el centro aglutinador de todo eso Lo que pasa que tenemos un problema Que es que hay todo tipo de ocupas ¿Vale? Como en toda la vida hay muchos ocupas diferentes Muy acertado pues, Entonces resulta que hay unos ocupas Desde hace mucho tiempo que el ayuntamiento Puede ser que les va a echar, que no les va a echar A ver, a ver, cuando mandan la dotación de chañas Con los belchas y los echan de una vez Que son los municipales Que están allí en el, en el edificio Sí, sí, sí, sí. Y en principio sí, sí, tienen eh, hay una, una promesa de que se marcharán y que, y, y entonces que se tomará o se o qué, ¿qué pasará con Pues no sé, es que ha habido creo que a lo largo de la historia de estos barrios ha habido varias ocasiones en las que se iban a marchar por diferentes asuntos, yo ya en sus profundidades no me meto. Y la última es sí sí que esta parece ser que sí yo hasta que lo vea como dice alguien no me lo creo entonces dicen que sí que esta vez sí que se van a marchar y tal y cual pero no no no no lo sé a ciencia cierta la verdad se ha dicho y bueno y esta casa entonces qué, cómo, cómo se va a gestionar ¿Qué, qué principios va a llevar En esta casa tenemos ya lo, los pilares lospiraes y los pilares ideológicos que son los cinco ejes que hemos estado mencionando y que eso os parece vamos a mencionar por encima El eje 1 es fomento de la participación social y política. El eje 2 es erradicación de las violencias que sufrimos las mujeres, con ese violencias. El eje 3, mejora de las condiciones de vida de las mujeres El 4 es formación, investigación, sensibilización y el quinto y transversal a todos ellos es interculturalidad, intercambio de saberes. Nosotras ya tenemos las las bases y los cimientos de esta casa. Lo que necesitamos es eh, apoyo, apoyo, apoyo económico, apoyo económico del Ayuntamiento. En este sentido sí planteamos una cogestión. ...como tiene la Casa de las Mujeres de Donosti... ...como tiene Mariannea, que fue pionera... ...como tiene Hermoa... No, ...no nos duelen prendas en decir que nosotras... ...las 20 personas, las 20 mujeres que militamos en Galchagorri ...no tenemos capacidad económica... ...ni recurso de tiempo y espacio... ...ha sido muy profunda, muy buena... ...y muy bien fundamentada la introducción a este programa... ¿no? ...cuando hablabais de cómo el espacio y el tiempo... ...cruza la vida de las mujeres y también de los hombres... ¿Mm? Eh, ...entonces no tenemos ni ese espacio, ni ese tiempo... ...ni ese dinero y sí que estamos pidiendo cogestión... ...por eso o oh, eh, el PNV que es mayoría en este ayuntamiento, entra en razón y escucha a la pujanza del movimiento feminista y entiende que Bilbao sí si es pionero en cualquier otro aspecto, como puede ser eh, bueno pionero en aspectos que, que consideran ellos y ellas, vamos, las demás tenemos una mirada muy crítica, pero que aquí no se puede quedar atrás, porque estamos rodeadas de, de pueblos y ciudades vascas que ya tienen su casa de las mujeres, que ha venido de alguna manera impulsada por el movimiento feminista. ¿Y qué? ¿Y cómo va el proyecto? Me refiero a... Eh, ¿Hay esperanzas de que se ponga en marcha en tiempo? No, ¿No hay previsto nada? Ahora yo sé que estáis en una fase en la que estáis dando a conocer esto, pues porque hay una necesidad de que la gente conozca ahí el eh, Galchagorri y el propio proyecto. ¿Pero igual alguna actividad más programada o algo? Bueno, eh, pues un poco lo que te he dicho lo que te he dicho antes en el sentido de, de cómo vamos a ir avanzando, ¿no? Pero luego, aparte de eso tampoco tenemos muchas capacidades para, para hacer muchas cosas primero porque no tenemos infraestructura de ninguna clase no tenemos ni local ni tenemos nada ni no tenemos un duro no tenemos nada entonces tampoco tenemos mucha capacidad de hacer cosas pero sí que hacemos pues cositas pequeñas como pues yo que sé pues por ejemplo eh, yo estuve en unas bueno en, un, en unos talleres que hubo en justo encima de donde está la policía municipal Y hice unos talleres ahí, ahí se hicieron unos talleres un poco de qué cosas se podían hacer en el barrio, pues para hacerlo más habitable, para eh, con enfocado hacia el tema de la mujer, para que se hiciera más visible más y más transitable y seguro para las mujeres. Y bueno, pues ahí hubo muchas ideas. Y entonces hubo una idea que fue una casa móvil, eh, hacer como una especie de maqueta de casa, y por cierto nuestra casa se llama Coloreche, Ah, importante y hacer una casa móvil y utilizar esa casa móvil para salir de vez en cuando con ella eh pues eso por cada por ejemplo nos da el punto es, eh, el fin de semana que viene el sábado decimos venga que tenemos tiempo nos juntamos cuatro o cinco pues nos ponemos en un sitio con un poco de musiqueta con la cacha que llame la atención que ¿no? Y luego dedicarnos pues a hacer unas cuartillas sencillitas y tal igual y dedicarnos a pues a la persona que pase y diga esto que es? si no se va a parar pues darle una cuartillita y al que quiera pues explicarle un poco ¿Qué representa eso? Pues decirles que eso representa la Casa de las Mujeres, explicarles un poco qué es y para qué es, en plan sencillito, para que el barrio vaya tomando conciencia de o sea del tema, y luego porque también a veces hemos detectado, hablando con gente, por eso también estamos con el tema de hacerlo un poco más audible y más conocible, que, que no tienen muy claro qué es y para qué es la Casa de las Mujeres. Entonces, eh, no, entonces es una cosa que nos parece muy importante que se sepa cuál es su utilidad, y cuál es su función ...y entonces por eso... ...ese sería por ejemplo uno ¿no? ...otro por ejemplo pues también ahora... ...el 31 eh, de marzo... No sé. ...con motivo del 8 de marzo... ...pero claro no... ...esa semana ya entendemos que está muy muy saturada... 31 de marzo verdad... ...el 31 de marzo, era, 31 de marzo ...os sí. veremos a contar... ...os en... vendremos a contar esto de manera más concreta... ...vamos a hacer una especie de encuentro... ...en el Sarean... ...que está en la plaza... ...en la plaza del Corazón de María... ...con una compañera... ...Ichi Argandarias que ha leído recientemente la tesis precisamente sobre las tensiones en, o las tensiones o, o las capacidades de encuentros entre mujeres migradas y movimiento feminista autónomo y ya nos puede aportar muchas luces ¿no? sobre este proceso nuestro y creo que lo va a dinamizar la propia bego pero ahí estaremos pues todas las mujeres de Galchagorri todas las mujeres de Galchagorri allí donde estemos ya nos veis que somos de carácter agotador, estamos contando una y otra vez este proyecto y como también nos interesa a mucho el Movimiento Feminista pues estamos en todas las propuestas que está haciendo el Movimiento Feminista de Bilbao el viernes pasado sin ir más lejos estuvimos en la bolsa donde unas compañeras lanzaban la pregunta cómo coordinarnos todos los grupos y grupúsculos que hay alrededor del Movimiento Feminista y ahí estuvimos ahí explicamos nuestro proyecto, ahí nos dimos a conocer quiero decir que aprovechamos cualquier altavoz, cualquier micrófono, cualquier pancarta para, para darnos a conocer, bueno, un poco lo que se ha hecho siempre desde el Movimiento Social. Luego sin falta que no se nos olvide, tenéis que grabar una pequeña para que vaya sonando en continuidad aquí en Irola también ah, vale. y, y, y no sé eh, estamos mm, pasándonos de tiempo un montón así que ¿Sí? últimas palabras a ver <risa> algo más que apuntar pues nos has preguntado tú que qué expectativas teníamos con la realización de la casa ¿no? y nosotras estamos súper seguras que lo vamos a conseguir eh, mm. tiempo pues un poco lo que te he dicho antes no queremos ponernos tiempos porque queremos durar hasta el final Eh, si te pones tiempos te acabas estresando, te acabas toñando, acabas cabreándote, acabas acabas. Sí, plazos. Eso es. Entonces, estamos haciendo también un trabajo de colectivo. Estamos intentando que ya nosotras en nuestras reuniones seamos parte de la casa de las mujeres. E intentamos practicar lo que queremos que allí se haga, ¿no? ¿Y qué se va a hacer allí? Pues entendernos todas, cada una con sus biorritmos y sus necesidades muy diversas, sus feminismos muy diversos, sus formas de funcionar muy diversas. Entonces, intentar que a pesar de toda esa diversidad, como tenemos algo en común, que es levantarnos cada día y sufrir en cualquier momento del día algún tipo de machismo, y eso es una condena que tenemos de por vida, pues eso nos une por encima de todo. ¿no? Y entonces todas esas diversidades nos van a servir para enriquecernos, para aprender, para quitarnos miedos unas de otras, desconocimientos que al final son miedos, y para unirnos y hacer fuerza crecer y poder salir a la calle sin miedo, que ya, si o no eso, uff, sí, sí, en la leche. Eh, las, las cosas más revolucionarias son, no, no tienen aquí una composición gigantesca, son las que van sí, a... son las cosas concretas, las cosas populares, las cosas que han salido del barrio, las cosas que nos mmm, dictan las entrañas, pero también las necesidades, pero lo que dice Bego no se puede decir de manera más clara. Queremos ser referencia. Queremos que cualquier mujer, en cualquier momento del día o de la noche, porque fue una de las necesidades que salió en este trabajo previo que hicimos de las jornadas, que estemos abiertas las 24 horas del día. No se puede consentir que solo esté abierta las 24 horas del día los hospitales y las comisarías. Que las 24 horas del día las casas de las mujeres de los barrios altos está abierta para que una mujer que acaba de venir del Senegal y ha tenido un problema serio a las 4 de la mañana se pueda referir a algún espacio, porque la variedad digamos, o el menú de posibilidades de ONGs es tan lioso Y, y reconociendo, ¿eh? por supuesto, el trabajo que están haciendo y la presencia y de, de, de, de estas asociaciones es fundamental, sí. que eso es lo que queremos hacer, ser la referencia, ser eh, la plataforma para que las mujeres podamos or organizarnos y tener una transformación una transformación individual subjetiva que dé paso a una transformación colectiva emancipatoria, que una mujer que entre sola y que entre sin recursos salga fortalecida. Esas son las casas de las mujeres, no estamos inventando la rueda. ¿Ya existen en otros espacios de la geografía vasca? Bueno, pues igual lo dejamos con este con este punto, nos quedamos con esto. Eh, Susa, ¿tienes una canción para, para dar paso ya un poco al final del programa? Sí, claro que tengo una canción. Maneras de vivir de leño. ¡Uh! <risa> Venga, pues vamos con ella. erriro? Es. Kuia Juan mugara, esta. Eh, eh antenan gaude, agurra aingo dugu. Claro mate daiteka morra. Bai, bai. Ah, ver, vaori, ¿Va? ¿Va? ¿Va ya va ahí, eh falta dirar irirus minuto, quiero gongo dirar la hora del suicidio con laguna, que ta aguresan berdago, baina bueno, bye. adira sine dugu oso gustora placer no tenemos tiempo de hacer ningún resumen ni nada. No hay resumen ni nada. No Pero hay si... resumen, esto no se puede resumir, esto sí. ha sido muy grande. Vaya, sí, sí, que, sí que podemos decir eso, que, que eh, cuando tengáis eh, necesidades de contar lo que sea, ir a la ir a la para esto. Os retrato. Eh, Bego, tú tienes mi teléfono, oh, yeah. eh, luego si quieres intercambiamos usa más teléfonos, siempre estamos aquí, podemos eh, hacer una sección cada X, X tiempo, lo que sea, bueno o sea que... Es el principio de una larga mitad. Os metáis. Es que recasco. Es que recasco. Yo sí quería decir porque es que habéis aportado un montón. Decíais que queríais 20 minutos y vamos, yo os estaría escuchando... Bueno, ni que un galera prepara tu tata si te dices, ¿eh? Bueno, es mañana, está Nutella Dena, o sea, joder, es que, qué pasada. Está un ichibariquichio, hostia. Se baja, se baja. Sí, informa si oberría, obería. Ya ha pasado. Gora ha toren, esa terrencia oso ari eh, bai, bai. baina hori machismoa mantentzen dela, machismoa hor dago, bai. e, azkenean e, e, soziet, e, gizarte baten izlada bat dela, eta nola dagoen e, gizartea alan da, baina hori, feminismoa <coughs> nola bai, <coughs> parkatu, gora egin duela, Eta hori dakarra da karlada, represio puntu bat, ezta? Bego, como eta, bien ha dicho Bego antes. Bai, bai, astima que... bai. razegor. Bueno, eta gupagoaz, orduan eh badakizu hau barazki bizionak izan da 107.5 e, tirola erratian eta e, Bagoaz datorren astean berriro egongo gara hemen. Eh isten saituzte e, kanta batekin asko gustatzen zaidanak badakit aurkeneri ere pia gustatzen saiola, la nire bidean. Ale, aio.